La verdad que estamos orgullosas. arriba ustedes una gran emulada estar acá con la acompañando y trayendo el abrazo de todos los maestros y las maestra del país. Alep nos ha llenado de orgullo, a las maestras y los maestros europeos también. Esta es una lucha ejemplar. Y mañana todo el país va a parar en solidaridad con Alep. Toda la escuela argentina va a estar cerrada. salarial y también el rechazo a una constitución que no ha sido con